chistes grosos. Dos chicos en una plaza. Luisito, ¿vamos a jugar al polo? ¿Y por qué tan lejos? Doctor, soy asmático, ¿es grave? No amigo, es hidrújula. ¿Cuál es el colmo de una telefonista? Ayunar para mantenerse en línea es el colmo de un zapatero levantarse con el pie izquierdo